A partir de ayer, hasta el sábado, igual la campaña va a seguir la semana que viene, pero bueno, toda la gente que hasta el momento no se ha, vacu uh, no se ha vacunado para que se acerque a vacunar en los distintos puestos de, de vacunación que tiene el municipio. Recordando, este, sobre todo a las, a las embarazadas que todavía no se han vacunado en cualquier momento de, de su embarazo, la que tienen chiquitos menores este, de seis meses... Los chiquitos de 6 meses a 24 meses, y después de 26 meses hasta los 64 años, todas las personas que tengan factores de riesgo, diabéticos, problemas respiratorios, este, cardiopatía, y los mayores de 65 años. Doctora, buen día. Sí. ¿Es, neces ¿Es necesario concurrir con algún tipo de receta o con algún tipo de recomendación a para tener la vacuna? Los únicos que tienen que concurrir con la indicación, con la receta, son los que tienen factores de riesgo. ¿Eh? Eh, o sea, las personas de 20, 26, este, 25 meses hasta 64 años, que, son, que tienen indicación con factores de riesgo, ese sí debe venir con la indicación del médico. En realidad la indicación es para saber que en este momento se puede vacunar, Esa es por eso es la, la solicitud. Porque a veces a lo mejor están cursando o están con alguna medicación y, bueno, su médico de cabecera es el que tiene que decir es conveniente que te vacunes en este momento o por ahí este, tendría que esperar. Por eso es la indicación. Después del resto, no, las embarazadas no, los chicos de 6 meses a 24 meses no necesitan y los mayores de 65 años tampoco necesitan in indicación. Esos entran entran todos Bueno, si bien ya se ha dado a conocer y se sabe que es eh, gratis esta vacunación, eh, vale recordarlo, ¿no? Eh, sí, es gratuita en todos en todos los puestos. Y también recordarle que algunos que ya empezaron a vacunarse, recordar que los chiquitos de seis meses hasta ocho años inclusive son dos dosis. O sea, los que ya recibieron una dosis este año tienen que concurrir a la segunda dosis, que son un mes después de la primera. ¿Eh? Recordad que hay una segunda dosis para ese grupo de edad. Bien, doctora, esto se trata también, tiene que ver con que eh, se ha incorporado la, la, la vacuna antigripal al, al calendario de vacunación para los chicos, ¿verdad? Eh, sí, entró dentro del, del calendario que serían eh, las embarazadas, por eso también entran todos, y los chiquitos de 6 meses a 24 años entró sea como como las vacunas anteriores, este dentro de las gratuitas obligatorias, o sea que... A partir de ahora este ustedes saben y recuerdan que la vacunación antiripal también es una vacuna que va todos los años uh -huh. ¿eh? así que bueno el año tenemos este año y el año que viene este nuevamente de acuerdo a los a los virus que estén circulando este año nosotros este año estamos vacunando en relación a la del año pasado y el año que viene en relación a lo de a lo de este año y este igual también le quería recordar que aparte de la vacunación que es importante que hemos tenido una disminución de casos, este, por lo menos el, el año, eh, por lo menos pasamos a hacer la forma estacional, pero no las formas grave como tuvimos otros años. Recordarles de las medidas también, eh, que eso también es importante. La vacuna es una parte y, bueno, lo otro, cualquier persona que esté con síntomas de, de fiebre, más de 38 grados, con decaimiento general, con dolores musculares, la consulta precoz. Y, bueno, evitar, este si está con tos, este, taparse para... ...para toser, evitar los, este, el hacinamiento... O sea, que ...esas medidas también son importantes... ...que también las tenemos que recordar. Doctora, al ser vacunas eh, que, que sirven para, para varios virus... ...para varias cepas... ...ya no se distingue ¿no? entre gripe A y, y gripe normal. Este, sí, se pasa lo que es este la influencia estacional... Uh -huh. eh, ...la vacuna con, que están recibiendo ahora todas las personas... ...es trivalente... ...eso se recibe porque cubre contra tres tipos de virus dos tipos de virus A y un tipo B, ¿eh? Uno es el H1N1 que fue el, el del año pasado, el del anteaño pasado y también contra otro tipo que se crece este N1 que también es otro otro tipo de virus, o sea, que este año todas las personas están se están cubriendo para tres tipos de virus en realidad, dos tipo A y un tipo B. En la zona rural siguen vacunando también, doctora. En todos los puestos de en todos los puestos de vacunación este se le da la, la posibilidad para que la gente se acerque funda este, funda este fundamentalmente bueno este ayer que empezamos hoy y mañana que van a, también a funcionar todos los los puestos de vacunación este en el municipio. ¿Mm? Doctora, ¿hasta cuándo es la fecha límite para que alguien se, se pueda aplicar la, la vacuna contra la gripe? ¿Hay estipulado una fecha límite para eso? No, no hay una, una fecha límite porque en realidad el virus circula durante todo el año uh -huh. lo, lo importante es que la gente se vacune al principio para que cuando, este, para cuando empiece ya lo que es julio y agosto las personas ya al estar vacunadas estén, este, estén inmunizadas Esa es la idea pero en realidad es que se pueden vacunar más adelante, nosotros el año pasado se vacunó a, hasta agosto, pero igual este esperamos que la gente no espere hasta el último momento o después de los de los idiomas importantes, sino que se vaya acercando eh, para vacunarse ahora, porque en realidad el virus circula todo el año, lo que pasa es que el pico, lo más importante se realiza generalmente en julio eh, en julio, ¿eh? uh -huh. eh, esa es eh, la idea. ¿Qué cantidad de vacunas tenían disponible, doctora? No, nosotros ten, eh, tenemos este disponible, lo que pasa es que siempre les, se les explica a la gente, de acuerdo a la respuesta, nosotros este, ni la provincia recibe toda la cantidad junta, ni nosotros, porque no tenemos tampoco la capacidad para cubrir a todas las necesidades este, en ningún momento. Pero vamos recibiendo y vamos vacunando, no hemos tenido falta, Podemos, este, por ahí hemos tenido atraso, de acuerdo a la respuesta, si la gente concurre mucho a un centro de salud... Eh, se acaban las vacunas una bueno, hasta que se vuel eh, vuelvan a hacer este, respuestas pero no es que nos, nos falta hemos tenido trato pero no faltas de, de vacuna doctora ¿sí? si si hay en afiliado al pami que por ahí está teniendo algunos problemas para vacunarse en, en las farmacias puede concurrir a vacunarse a los centros de vacunación municipales Sí, sí, sí, en este momento estamos vacunando dentro de la normativa mayor de 65, los factores de riesgo a toda persona independientemente de la obra social que tenga. Perfecto. Doctora, le agradecemos mucho eh, por habernos bueno, atendido. No sé, si, no sé si por ahí quiere, eh, tiene alguna recomendación más eh, para... No, no, bueno, recordar la, las, las medidas que la vacuna forma parte de las otras medidas también. Eh, o sea que una parte también es de la comunidad con los cuidados, la consulta precoz, Y bueno, evitar este los hacinamientos, los que tengan chiquitos, favorecer este la lactancia materna, que la mamá también, por eso se le da la vacuna a la mamá, para que le pase defensas a los chiquititos, así que eso también eh, es importante. ¿Mm? Que tenga buen día, doctora, gracias. Un de manos. Bien, ¿Mm? el lavado de manos es importante. Muchas uh -huh. gracias, muy amable. Estábamos hablando con la doctora María del Carmen Güey.